Bueno, pasamos, creo que es el tercero de los títulos del libro, que es el libro eh, Los Pilares del Islam y el Imán. Este capítulo se llama Los Significados de las Palabras. Islam, Imán eh, y Ihsan. Lo que lo que quiere hacer el, el autor del libro... Fíjense que el autor va a fijar, va a citar un hadiz extenso que vamos a explicar palabra por palabra, inshallah. Lo único que hace el autor es poner un título. Y dice: "El profeta sallallahu alaihi wasallam nos va a explicar qué es lo que significa la palabra islam. ¿Qué es lo que significa la palabra iman y qué es lo que significa la palabra ihsan?" Las dos primeras palabras están en el título del libro, ¿verdad? Dijimos que islam es una cosa, y imán es otra cosa y ahora aparece una tercera palabra que es ihsan. el autor lo único que hace es poner un título para aclarar en base a qué cita este hadith pero fíjense lo que yo les explicaba al principio sobre la metodología del autor que es hablar en lo menos posible y citar textos del Corán y de la Sunna en este caso el objetivo de este hadith es un hadith extenso en el cual el profeta sallam, explica mucho de la terminología y ya vamos a ver el, la situación que se da para que el profeta sallam, haga, esta, haga esta esta explicación dice el hadith Omar que es Omar ibn al-Khattab el segundo califa de la nación islámica dice cierto día estando en compañía del mensajero de Allah salallahu alayhi wa sallam se presentó ante nosotros un hombre, con vestiduras con vestiduras de resplandeciente blancura y cabellos intensamente negros, que no evidenciaba señales de viaje y que ninguno de nosotros conocía. Esta primera parte del Hadith es muy importante, porque Omar Ibn al-Hatab primero lo que dice es que esto sucede un día en el cual los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa estaban sentados juntos con el profeta. Esta, esto la primer señal que nos da es que el profeta Salam no era un rey que estaba siempre guardado en un castillo y la gente no tenía acceso a él sino que el profeta estaba constantemente en la mezquita o eh, era accesible para la gente los compañeros del profeta solían sentarse con él y preguntarle cosas prácticamente todo el día el profeta estaba difundiendo el mensaje del islam y el conocimiento todo el día lo segundo que dice Omar Ibn al-Jatab empieza a describir una persona fíjense dice se presentó ante nosotros primero dice un hombre. un hombre un hombre después dice con vestiduras resplandecientemente blancas de cabellos intensamente negros no evidenciaba señales de haber estado de viaje y sin embargo nadie de nosotros lo conocía Omar Ibn al-Jatab cuando narra este hadith está en Medina en la mezquita del profeta Medina por aquel entonces era una ciudad pequeña Omar ibn al-Hatab Está haciendo con esta descripción Diciendo Era un hombre, no lo describe primero por su nombre Es decir, una ciudad pequeña todo el mundo se conoce Los sahabas, los hombres Hacían el salá en la mezquita del profeta Todos los días juntos No lo conocen, dice, vino, vino un hombre Segundo dice Sus ropas eran de Extremada blancura Una túnica toda blanca su cabello todo ne muy negro no evidenciaba señales de viaje es decir, una persona por aquella época que viajaba a largas distancias podía ser un beduino que venía del desierto un viajante que venía de otra ciudad pero tenía señales de viaje es decir, sus ropas no eran muy blancas estaban este, de alguna manera eh, sucias por el viaje su cabello también estaba lleno de polvo por el viaje esta persona no, no tenía señales de viaje sus ropas eran muy blancas su cabello muy negro y sin embargo nadie lo conocía como diciendo ¿de dónde salió esta persona? es más esta persona de alguna manera rompiendo con el protocolo de sentarse en, en, las, en las reuniones del profeta de Sassalem que todos se sentaban en círculo alrededor de él y la gente se sentaba como dice en el Hadith donde terminaba la sentada es decir, donde terminaba la, el círculo iba y se sentaba la gente ¿Esta persona qué hizo? Se sentó adelante, o sea, se metió dentro del círculo y se sentó delante del profeta. Rodilla con rodilla. Es decir, las rodillas de esta persona se sienten en esta misma posición, adelante del profeta, las rodillas tocando las rodillas del profeta Sassana. Y las manos de él, de esta manera, apoyadas sobre sus piernas. Es decir, el profeta Sassana las tenía de esta manera y la persona que estaba sentada delante de él, de la misma manera. Es decir, Omar está contando que toda esta situación ya es algo extraño. Entonces, esta persona dice, oh Muhammad, infórmame acerca del Islam. La forma en que Omar ibn al-Jatab está narrando este hadith dice que todo esto es de alguna forma extraño. Lo que llama la atención. Y cuando llama la atención la gente recuerda más que cuando las cosas son cotidianas. Entonces esta persona se sienta de esta manera delante del profeta Y le dice Infórmame que es el Islam Y el profeta le responde Y le dice El Islam es que atestigues Que nadie tiene derecho a ser adorado más que Allah Y que Muhammad es el mensajero de Allah Que establezcas la oración Pagues el zakat Ayunes el mes de ramadán Y peregrines a la casa de Allah Cuando tengas posibilidades de hacerlo es la primera respuesta que da el profeta ¿Recuerdan el título del capítulo? Dice la explicación de las palabras Islam, Iman Y Ahsan La primera palabra que explica el profeta Es la palabra Islam ¿Qué significa Islam? ¿Qué necesita ser una persona Para ser descripta con el Islam? Es decir, que es musulmán? Lo que dice el profeta En la definición de la palabra ¿Qué dice? Que atestigues que no hay Dios salvo Allah, es decir, que nadie merece la adoración sino Él Y que Muhammad es de su siervo un mensajero Que hagas la oración, pagues el zakat, ayunes el mes de Ramadán y peregrines a la casa de Allah Eso es, Esa es la definición de Islam Quien cumple con esto puede llamarse musulmán Quien no cumple con esto no entra dentro de lo que a una persona se le puede describir como musulmán o sea, la palabra islam encierra el cumplimiento de todas estas obligaciones fíjense lo que dice Omar Ibn al-Jatab dijo el hombre has dicho la verdad esta persona que viene y se sentó ante el profeta salallahu alaihi wa rompiendo el protocolo de la reunión le pregunta al profeta que es el islam y cuando el profeta responde que le dice has dicho la verdad, como diciendo acertaste entonces Omar Ibn al-Jatab dice Entonces nos sorprendimos que el hombre preguntara y le dijera que había dicho la verdad. ¿Cómo es? Esta persona pregunta y sabe la respuesta. Es decir, le dice al profeta que lo que dijo estaba bien. Inmediatamente la persona pregunta, infórmame qué es el imán. Por todas palabras técnicas. Islam. Imán. ¿Qué es el imán? es el imán? entonces el profeta le da la definición de la palabra imán y le dice que creas en Allah en sus ángeles en sus libros en sus mensajeros en el día del juicio final y que creas en el decreto divino tanto lo agradable como lo desagradable de él esta es la definición del profeta Muhammad de lo que es el imán es decir la fe Para que una persona tenga la fe de un musulmán y se llame musulmán, necesita creer en todas estas cosas. Si cree en ellas, entonces se hace merecedor de esta descripción que es el imán, la fe. Si no las tiene, no cree en ellas con conocimiento y con certeza, entonces no se hace merecedor de ser descripto con la palabra imán o fe. ¿Cuáles son estas cosas? Primero la creencia en Allah. Dijemos la creencia en Allah encierra. La creencia en su existencia, en su unicidad, en que Él es el único que merece la adoración, que Él es el, el único que tiene nombres y atributos únicos que son de Él, y que Él es el que tiene derecho divino a legislar. Esas son las cinco condiciones que mencionó el autor anteriormente. Después dice que creas en los ángeles. Ya mencionamos que son los ángeles, los seres especiales creados de la luz y con funciones especiales que le ha designado Allah los libros, es decir, los libros revelados por Allah a todos los profetas los mensajeros, es decir, los profetas y mensajeros que le ha enviado toda la humanidad creer en el día del juicio final es decir, creer en la resurrección de las personas que van a ser juzgadas y que tienen algún destino el paraíso o el infierno y creer en el decreto divino es decir, en el designio divino o la predestinación Tanto lo agradable como lo desagradable Es decir, creer que todo proviene de Allah Tanto aquello que nos agrada Es decir, si nos pasa algo bueno Decimos esto proviene de Dios, alhamdulillah Y si nos pasa algo malo y una desgracia Entonces la fe también significa decir Esto también viene de Allah, alhamdulillah Lo acepto de Allah Puede ser que uno no esté feliz Puede ser que uno no esté contento Puede ser que uno quiera cambiar esa realidad Pero uno acepta que todas las situaciones Son Pero vienen de Allah Si Allah nos está poniendo esa situación Es una prueba Algo Allah quiere que aprendamos Y que superamos Pero todas las situaciones las pone Allah Azawajal Los musulmanes no creemos Como creen algunas personas Que lo bueno lo pone Allah Y que lo malo lo pone Shaitan ¿Eh? Eso es panteísmo Es decir, hay un Dios del bien un Dios del mal Los musulmanes creemos Como es condición de este pilar de la fe que todo proviene de Allah Lo agradable y lo desagradable Lo bueno Como se dice, lo malo en apariencia Porque todo lo que Allah ya ya él designa Es bueno de alguna manera Quizás nosotros no lo podemos llegar a visualizar Pero es bueno de alguna manera Omar Ibn al-Hatab nos dice Entonces dijo el hombre Has dicho la verdad Esta persona pregunta y Cuando el profeta Zahraan responde Le dice, dijiste bien, respondiste bien Le dice entonces esta persona, infórmame sobre el Ihsan, otra palabra técnica. ¿Qué es el Ihsan? La traducción, así como nosotros definimos o traducimos la palabra Islam, como los pilares prácticos del Islam. Y traducimos la palabra imán como fe o creencia. La palabra Ihsan puede traducirse como la excelencia. ¿Mm? O sea, el Ihsan es lo mejor. Entonces, esta persona le pregunta al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa Infórmame sobre el Ihsan Es decir, define para mí la palabra Ihsan Entonces el profeta sallallahu alaihi wa sallam, le dice Que adores a Allah como si lo vieras Pero a pesar de que tú no lo ves Sabes que él sí te está viendo Esa es la definición de la palabra Ihsan Es decir lo que se llama el muraqaba o que Allah Azzawajal nos está viendo nos está vigilando en todo momento. Cuando uno vive su vida con esa conciencia de que Allah Azzawajal está siempre presente observándonos, escuchándonos, el juicio de Allah está siempre sobre nosotros, entonces la persona vive en un estado de conciencia permanente. Eso es el hasan. No cuando una persona recuerda a Allah por momentos si y se olvida completamente de Allah y hace cosas como si Allah no lo estuviera viendo y di habla como si Allah no lo estuviera escuchando y escucha cosas que son ilícitas de escuchar como pensando que Allah está distraído de él a diferencia de una persona que está consciente permanentemente de que tiene que adorar a Allah como si lo viera pero a pesar de que no lo ve él sabe, consciente de que Allah siempre está viéndolo Este es el estado del Ihsan Entonces El hombre le dice Infórmame Acerca de cuándo Será el último día Es decir, la fecha Cuando va a ser el último día de este mundo El profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam, Le responde y le dice El preguntado No sabe más que aquel que está preguntando es decir, yo no sé, o yo sé tanto como tú, sobre esa respuesta. Entonces el hombre le dijo, entonces infórmame sobre sus signos, sobre sus señales. ¿Cuáles son las señales de que se acerca el último día? El profeta sallallahu alayhi wa le dijo, cuando la esclava de a luz su dueña, y cuando veas a descalzos, desamparados pastores de ovejas, Compitiendo la construcción de altos edificios Estas son las señales que menciona el profeta Dando un paso atrás en la explicación del hadith Nosotros vemos que el profeta habla sobre tres distintos estados Habla sobre el Islam Habla sobre el Iman Y habla sobre el Ihsan el Islam, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam lo definió como la práctica de los pilares prácticos y evidentes, es decir, que se pueden ver. La pronunciación del testimonio de fe, la práctica de la oración, el ayuno, el pago del yacat y la peregrinación son todos actos externos. Eso es el Islam, es decir, ¿cómo sabemos nosotros que una persona es musulmana cuando la vemos practicar los pilares del Islam? Eso es lo que muestra que una persona es musulmana. ¿Cómo es o cuál es la condición para que una persona sea musulmana para la comunidad cuando cumple con los pilares del Islam? Cuando nosotros vemos a una persona que reza, decimos esta persona es musulmana. Cuando vemos a una persona que pronuncia ante nosotros el testimonio de fe, esa persona para nosotros hemos una decir, el lo externo nosotros podemos ver si una persona es musulmana. O no es musulmana Es decir Para la comunidad ¿Sí? En lo externo Nosotros podemos ver Si una persona es musulmana o no Pero eso no es todo Existe otro estado Lo que es la fe o el imán ¿Dónde está la fe? En el corazón ¿Los musulmanes tenemos acceso al corazón? ¿Vemos lo que hay en los corazones de las personas? No ¿El único que puede juzgar lo que hay en los corazones de las personas ¿Quién es? Allah Y por eso el profeta Mohammed, cuando es preguntado qué es el Hassan, dice que creas en... No dice que pronuncies, como el testimonio de fe. No dice que hagas la oración que es visible. Que peregrines a la mes, que pagues el... El profeta Hassan, que dice sobre el imán, sobre la fe, dice que creas. Es decir, que esté dentro de tu corazón, con conocimiento y con certeza. Entonces el imán es un estado superior al del Islam. Es decir, uno empieza practicando el Islam Pero la fe, el imán, la creencia se alcanza con obras que están dentro del corazón Y es superior la fe al Islam ¿Cuál es esta fe? Como dijimos, la creencia en Allah En los libros, en los profetas, en los ángeles, en el, en el último día en la predestinación, lo agradable y lo desagradable Este es el segundo estado Es decir, primero viene el estado del, del Islam, que es lo aparente Después viene el estado del imán, que es la fe Lo que está dentro, que se desarrolla, la creencia que se desarrolla Y crece dentro del corazón Y después hay otro estado superior que es el Ihsan ¿Qué es el Ihsan? La conciencia y la práctica y la creencia de estos dos anteriores en un estado permanente, es decir, que uno viva la vida adorando a Allah como si lo tuviera enfrente de la misma manera que un niño se porta bien cuando con su padre lo está mirando pero si el padre se va entonces hace sus travesuras pero si el padre lo está mirando todo el tiempo, ¿cómo vive el niño? así recto, con ¿no cierto? portándose bien todo el tiempo de la misma manera el musulmán Aunque, y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice Pero aunque tú no lo ves porque los ojos de este mundo no pueden ver a Allah Tú sabes que Allah Azza te está viendo siempre Es decir, vives en un estado de conciencia en el que practicas el Islam Y crees en el imán en una forma consciente En que Allah Azza wa está siempre observándote, siempre viéndote, siempre escuchándote Entonces el primer estado al que accede la persona es el Islam a medida que va practicando el islam y creyendo en los pilares de la fe, alcanza lo que se llama el imán o la fe. Y por eso el primer la palabra que describe a la primera persona es muslim o musulmán, que es la que practica la apariencia. Pero la persona que practica dentro del corazón, es decir, que tiene la creencia dentro del corazón, es el mu'min, el creyente, que es superior al musulmán. El creyente es, es eh, superior al musulmán. Y después viene el último estado que es el mohse, el que tiene el asán, que es el, el que tiene la excelencia, por de decirlo de alguna manera, o el excelente en su fe, que es aquella persona que vive en un estado pleno de conciencia y la práctica del islam y la creencia del imán. Vale. Vale. Te esperamos en la próxima clase, charla. Sí, Alguien último, y ese último eh, eh, caño es el ascetismo. Bueno, no exactamente, el el, el ascetismo es otra palabra distinta que es el yost ¿no es cierto? Que es de alguna manera el desapego de los, de las de las cosas de este mundo. Pero el zost entendido correctamente en el concepto islámico no es el abandono de las cosas de este mundo, sino que es el desapego de las cosas de este mundo. Es decir, tenerlas en la mano pero que no dominen tu corazón es decir, de los grandes eh, desapegados de de este, de este mundo, de, de esta nación musulmana eran gente de muchísimo dinero pero que sin embargo tenían el dinero al servicio de ellos y no ellos vivían al servicio del dinero ¿se entiende la diferencia? el, el pobre es un desapegado pues, ¿qué, qué, ¿de qué puede ser desapegado si no tiene? ¿Sí? ¿de qué se desapega el pobre si no tiene? no se puede desapegar la pobreza la pobreza se le cayó encima el, el desapegado es aquel que tiene pero que elige no hacer uso y así por ejemplo son las descripciones de eh, el profeta Muhammad el profeta Muhammad era el profeta de Allah, la persona más importante y sin embargo las personas que venían del desierto entraban a las reuniones y no sabían que era el profeta no se sentaba más alto el profeta S.A.S. no tenía vestiduras no era como el obispo o no era como no sé qué que tenía una, una vestimenta que lo diferenciaba, no, el profeta S.A.S. era igual que todos y de la misma manera en la descripción de muchos de los sahabas Abdurrahman ibn Auf que era uno de los sahabas que era inmensamente rico se dice que viajaban sus caravanas en las que él iba a Siria comercial y volvía a Medina y la gente no podía distinguir entre él que era el dueño de todo y, y cualquiera de los sirvientes de la caravana, de los empleados de la caravana Porque él, él no usaba joyas, él no usaba ropas este así eh, que de, de seda o cosas que evidentemente el musulmán no puede hacer. Pero no se notaba entre entre él que era una persona muy rica y sus sirvientes. ¿Eso quiere ¿Sí? decir que el musulmán puede, puede, puede tener dinero? Por supuesto, el musulmán puede tener dinero, alhamdulillah. <risa> otro otro de los ejemplos de esto es el profeta, sallallahu alaihi wa sallam, está hablando de aquellos que dominan su ira. Y dice aquel que realmente domina su ira no es aquel que no puede eh, descargarla, sino que el que Allah premia por dominar su ira es el que tiene la capacidad de descargarla pero se contiene. Eso es lo que se llama al qadimina al ghaib, es decir, aquellos que dominan su ira, que todas las personas se pueden enojar y entrar en un estado de enojo severo pero quienes son aquellos que reaccionan violentamente o que dejan caer su ira sobre las otras personas esas personas pierden en esa situación contener la ira y el enojo está premiado por Allah y es una de las características del creyente pero cuando se dice que una persona retiene su ira imagínense una persona del llano va adoran, va delante del, del presidente Uribe y Uribe dice algo que lo enoja y él dice, me retuve de no pegarle ¿qué le vas a pegar si antes de que te acerques unos metros te, sí, te han metido un tiro, los guardaespaldas se te pusieron. esa persona no ha retenido su ira es al revés el caso de un gobernante que se enoja con, con una persona del pueblo y pudiendo castigarla retiene su ira estas son las personas que son premiadas por contener su La misma lo mismo pasa dentro de las estructuras sociales y dentro de las estructuras Familiares. Es decir, un esposo que teniendo la capacidad física de golpear a su esposa Domina su enojo y no lo hace Esa persona es premiada Lo mismo una mujer que teniendo la capacidad de ir a la cocina Agarrar un sartén y partírselo por la cabeza al esposo Retiene su ira y no lo hace Es premiada por eso Lo mismo los padres con lo, Que pueden enojarse con sus hijos pero no los golpean Son premiados por hablar ¿Sí? Entonces ¿Qué, re, ¿Qué representa el just o, el, o el, eh, el desapego? Significa teniendo la capacidad de abandonarlo. Entonces el just o el desapego nosotros no lo entendemos como el abandono del mundo. Es decir, yo para hacerme un desapegado dejo de trabajar, abandono a mi familia y me voy a, a, a una montaña a adorar. Es, eso eso es entender mal lo que es el desapego y la devoción. E islámicamente eso está es un concepto equivocado. Terminando, volviendo al hadith... El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam cuando eh, esta persona le pregunta Después de que le ha preguntado sobre estos tres estados le dice Dime cuándo va a ser la hora Cuándo va a ser el día del juicio Cuándo se va a terminar este mundo El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam que le responde No sabe el preguntado más que el que pregunta Es decir, ni tú sabes ni yo sé Es decir, él como profeta de Allah sabía que nadie sino Allah sabe el conocimiento de la hora Ese es y ese es otro de los asuntos con los cuales nos podemos dar cuenta de los charlatanes. Cualquier persona que diga el último día va a ser tal fecha o el día del juicio va a ser tal fecha, inmediatamente sabemos que es un charlatán. El ángel Gabriel no lo sabía, los ángeles no lo saben. El profeta y todos los profetas anteriores no sabían cuándo era. Entonces un charlatán de hoy menos. Esta persona Cuando el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam no le puede, no le informa sobre cuándo va a ser Le dice, háblame entonces sobre las señales ¿Qué me muestra que este día está cerca? Entonces el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le da unas señales y le dice Cuando la esclava de a luz a su dueña ¿Mm? Cuando la esclava dé a luz a su dueña Una mujer que es esclava da a luz, es decir, tiene una hija que va a ser dueña de esta esclava los sabios lo han interpretado de distintas maneras quizás la que más se puede aplicar a esta época es el maltrato que las hijas dan a sus madres es decir, se pierden los valores de respeto hacia los padres entonces la hija trata a su madre no como su madre con el respeto que se debe sino como si fuera su empleada y su esclava entonces ¿Mm? Esa es una de las interpretaciones que se ha dado y quizás es la que se pueda aplicar o la que se pueda entender en este momento. Dice luego, y cuando veas a descalzos, desamparados, pastores de ovejas compitiendo en la construcción de altos edificios. El profeta Sassalam describe a unas personas, dice, descalzos, imagínense el nivel de pobreza. Una persona que anda descalzo no tiene para zapatos, muy pobre, desamparados, ni casa tiene. Pastores de ovejas, es decir, gente sin ninguna educación, ni gente rápida para los negocios, ¿sí? pastores de ovejas, compitiendo en la construcción de altos edificios. Es decir, eran pobres e inmediatamente pasan a ser gente de mucho dinero y a competir entre ellos a ver quién tiene la casa más alta. ¿Sí? Entonces, Dubai puede ser un ejemplo. <risa> Y Allah sabe más, en los países árabes uno puede ver varios ejemplos de eso Puede ser una de las señales de que estemos cerca del día del juicio Evidentemente lo estamos eh, O si eso va a ser más evidente en el futuro Allah sabe más Entonces, después de que terminan estas palabras del profeta sallam, Omar ibn al-Jatab nos dice Entonces el hombre se marchó El hombre se levantó delante del profeta sallam, y se fue Y Omar dice, y yo permanecí en el mismo lugar por unos instantes. Me quedé sentado allí donde estaba, cerca del profeta Sallallahu alaihi wa Y después de un tiempo el profeta dice Omar, ¿acaso sabes quién era el que preguntaba? Es decir, el profeta Sallallahu alaihi wa sallam le habla a Omar y le dice, ¿sabes quién era la persona que vino y preguntó? Es decir, esa persona que tenía una vestimenta muy blanca, que tenía un cabello muy negro que no tenía señales de viaje y que nadie lo conocía y que rompió todo el protocolo en la reunión y empezó a hacer preguntas y decir después de que el profeta respondía ¿Tenés razón? Dice sabes quién es esa persona? ¿Qué fue lo que dijo Omar Ibn al-Hattab? país un mensajero sabe? No sé quién es, no lo conozco El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice Ciertamente era jibril es decir, el ángel Gabriel que ha venido para enseñaros vuestra religión es decir, el ángel Gabriel necesitaba de estas de estas respuestas. No, el ángel Gabriel le decía, "Has dicho la verdad. Ha, ha dicho bien la respuesta." El ángel Gabriel no necesitaba aprender, pero que hizo fue y preguntó la definición de todas estas cosas para que los que estuvieran allí aprendieran. Entonces, fue es, esta es también una, una manera aceptada en la pedagogía islámica. Es decir, uno puede en una reunión en la que hay distintos hermanos y un sheikh, por ejemplo, hacer una pregunta que uno sabe la respuesta pero que sabe que esa información es importante para los hermanos que está allí preguntar ¿Mm? esto es esto es aceptable es un adaptador es un adaptador el adaptador el modo que un estudiante incluso si sabemos algo deberíamos preguntar It doesn't mean that we should ask, but we may ask. It's permissible for you to ask something that you already know, yeah. uh, just for the other people to listen to the answer. And there's yeah. yeah. Because you are following, it's like a sunnah, mm -hmm. you know, because it was accepted by the Prophet, sallallahu alaihi wa yes. Conclusiones que podemos sacar de este hadith. Primero, como dijimos, la cercanía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a sus compañeros. Sus compañeros se reunían cerca del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam para obtener conocimiento. Y que es algo que nosotros también debemos hacer. El profeta sallallahu alaihi wa sallam dijo, los sabios son los herederos de los profetas. Y por cierto que los profetas no heredaron ni oro ni plata. El profeta sallallahu alaihi wa sallam dice... Eh, los, los profetas no dejaron en herencia bienes, sino que dejaron el conocimiento. ¿Quiénes heredaron eso de los profetas? Los sabios. Entonces es bueno acercarse y estar cercano a los sabios. Es decir, que la gente debe preocuparse de estar cerca de la gente de conocimiento. De la misma manera, esto es una obligación para la gente de conocimiento de estar cerca y accesible a la gente, y no que la gente de conocimiento esté metida dentro de sus casas y de una clase una vez al año y usted no tenga teléfono y nadie lo pueda este, localizar si tiene necesidad es decir, es una obligación de ambos lados de la gente de conocimiento estar accesible y cercana a la gente entender la realidad de la gente y por otro lado, es obligación de la gente buscar a la gente de conocimiento y aprender de ellos otra de las cosas que eh, podemos concluir de este hadis es la posición en la que estaba el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Cuando empezó a difundir, a eh, hablar sobre el conocimiento en este hadith Es decir, que estaba sentado sobre sus rodillas, con sus manos apoyadas sobre sus rodillas Es decir, de esta manera Entonces, es de la zona del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Comenzar una reunión de conocimiento sentado de esta manera y también es de la sunna o, de la, o de, la, de la buena costumbre del alumno cuando viene a preguntarle al sabio sentarse delante de él de esta misma manera con eh, las manos apoyadas sobre sus piernas o sobre, sobre sus rodillas ¿Sí? y esto lo sacamos de esta manera que el ángel vino y se sentó delante del profeta para preguntarle concluimos entonces, otra de las conclusiones que sacamos es la definición de la palabra Islam que son aquellas cosas aparentes del islam, la definición de la palabra imán, que son asuntos que se creen dentro del corazón, la definición de la palabra ihsan, que es la excelencia, es decir, vivir eh, adorando a Allah como si lo viéramos, pero a pesar de que no lo vemos, saber que Él nos está viendo, concluimos que estos son tres estados de Eh, la persona por la cual es descripta como musulmán al principio cuando practica con las partes externas del islam como creyente o mu'min cuando ya empieza a tener fe y desarrolla la fe dentro de su corazón y esta, y esta fe se va perfeccionando y creciendo y como muhsin eh, o como la excelencia en la fe cuando llega a un estado tal de conciencia en el cual vive toda su vida Como si Allah ya o ya lo estuviera viendo en todo momento. Otra de las conclusiones que sacamos es que nadie sabe cuándo va a ser la hora del juicio excepto Allah. Pero que la hora del juicio o la proximidad de la hora del juicio tiene señales. Algunas están mencionadas en este hadiz y algunas están mencionadas en otros ¿Sí? e Incluso también eh, en el sagrado Corán está la mención de algunas señales de algunas señales que van a venir antes del día del juicio otra otra de las conclusiones que podemos sacar es que los ángeles toman la forma de los seres humanos pueden verse como seres humanos y pueden comunicarse con ellos estas son las conclusiones en charla que podemos sacar de este hadith por último mencionamos que este hadith con esta narración fue transmitido Muslim, y que existe una narración eh, con algunas variaciones en algunas palabras muy similares también en el libro de Al-Buhari. Eh, esto es lo que mencionamos, Inshallah, y aquí terminó eh, esta segunda clase. Así que ahora podemos pasar, Inshallah, a las...